que tanto le había costado conseguir le queda la salud y la solidaridad de los que la queremos. Eh bueno, es la mamá de una compañía de la escuela y da el contacto 223 5300680 para bueno, salió el incendio la casita de madera, ¿no? Eh bueno, y y seguimos con los mensajes eh, eh no sigan ¿Cómo que no? No. ¿Por qué no? No es tarde, mensaje. Por favor, ¿podés poner un poquito de música? Bueno, listo. Vamos a la música, así lo ordenan los chicos. La otra oreja marplatense. Bueno, y en esta otra oreja marplatense, a orilla del mar...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 eh con Mariana Solino de directora y bueno y bueno y estaba eh Vicky Ané que me dijo te tengo que acercar el disco de Benjenal y el jueves pasado me lo acercó y lo estuvimos disfrutando ayer y anteayer y vamos a escuchar la Vicky Ané y Benjenal. Hola, eh yo soy Vicky Ané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 Le da i believe a simparar sostiene que solo valen los momentos gastados para amar Algunos no lo creen loco y no entiende Tu amanesca y calma el temporal. Me hallo loco sentado contemplando el mar. Qué difícil es la vida mirándote de acá. No sé qué la meta clara ni la senda a pisar. Entre tantos caminos solo uno sé que caminar. Campo de risca insolito y atagado dar el ideal de loco sentado en la orilla del mar Es indesigno buscado que es son esa paz Cerrado No quiere oír la soledad, están latentes adentro, lo no siente a vasallar. Y los pasos van avanzando, el ojo observa llorar. Asumir su realidad Paso la frente al norte Contra el desmonte Y termino siendo un demente Al que lo común le suena diferente Escandalizo mentes Encerrado lo que piensan Y libre lo que mienten Enganchado la libertad Luchando con uñe y dientes Y el dinero les da gloria Y el dolor fracaso Y lo raro huele mal Y el loco se va al mazo Y el sol besa la luna Y la cuna se estremece Y salgo a buscar amor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 go go go go go go shao shao shao shao shao shao shao entiendo entiendo Tiempo. El, tiempo. El, tiempo. El, tiempo. el tiempo el tiempo todo locura gracias la otra oreja por compartir la música y por la escucha hola Eduardo quería agradecerte por esta invitación gracias por esta oportunidad de compartir canciones gracias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 y Maurice Sartre, eh son unos amigos de Bolívar, también eh grabamos El bajo. Y bueno, acá se la compuso a ir la utopía. Se va, caer, se, va caer, se, va caer, se va a caer, se va a caer, se va a caer, se va a caer, se va a caer. Hay que desterrar la idea suspendida en el aire espeso de la mediocridad en este mundo que aniquila.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 ska Nes tante de entrega Es tan solo Vida, piedad Nes falta Amor, nes falta Sentir con los sentidos Del alma Buscar, buscar Buscar, buscando Amor O nada Abajo el patriarcado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 y contaron con la participación de importantes figuras del regui nuestro americano. Escuchamos Verde Regui. María Antonia, letra del Che Guevara de 1965. Por otra oreja. Que recuerdo en esta hora de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 Un lado el orgullo de pertenecer a nuestro pueblo Pues va tacha, te veré la fe que me inculcaste cumplí con el sagrado deber de luchar contra el imperialismo y sentir que si me llega la hora final bajo otros cielos llorar mi último pensamiento será Para ti y para este pueblo Fidel sí, Me recuerdo en esta hora de muchas cosas De cuando me conocí en casa de María Antonia De cuando me propusiste venir Desde toda la atención de los preparativos Un día pasaron preguntando ¿A quién se debería estar caso de muerte? Y la posibilidad real del hecho Nos volvió a todos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 gritar. No, así no. Me voy. No, me tratan bien o o no no hago el programa, ¿eh? Lo no quiero. ¿Qué pasa? ¿Me gritan a mí nada más? Porque no. Eh, bueno, pero este ¿Cómo? Bueno, no. bueno, a ver Lara, despédime lo de mejor manera, por favor. Te dije que se termina el programa. Ya sé, pero ¿me lo puedo decir de otra manera?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 a quererte hasta siempre hasta la victoria siempre cultura, donde el sol de tu rabura le puso cerco a la muerte y aquí se queda la clara la entrañable transparencia de tu querida presencia të gjitha